¿Cambiaste de pareja? Ay, tienes nuevos sueños. Tienes proyectos para el futuro. Tienes deseos de pasarla bien. Entonces tienes que hacerte la prueba del SIDA. El VIH produce anticuerpos lentamente. Si has tenido parejas múltiples, debes hacerte la prueba del SIDA cada tres meses. Tienes derecho a la información. Tienes derecho a la salud.